Hola de nuevo y bienvenido o bienvenida a otro episodio más de nuestro podcast, en esta ocasión para explicar una expresión muy utilizada en español y por todo tipo de personas, estar hecho polvo. Es probable que hayas leído o escuchado esta expresión alguna vez. Es una expresión que se utiliza mucho en el lenguaje cotidiano, en películas, libros y todo tipo de medios de comunicación. Es una expresión que puede utilizarse en todo tipo de contextos. Es más bien informal, pero no pasa nada si alguna vez la utilizas en un contexto formal. Estar hecho polvo es una expresión que puede utilizarse sin problemas en casi cualquier situación. Esta es una expresión por la que nos han preguntado varias personas. Gretchen, Sereno, Paul, Rinus y varias personas más. Parece que es una expresión bastante popular, porque la petición nos ha llegado desde diferentes países. Palabras que forman la expresión estar hecho polvo. La primera palabra de la expresión es estar. Es un verbo súper conocido para ti. Es uno de los verbos más básicos del español y tienes que conocerlo obligatoriamente si quieres hablar y comprender español. Se puede utilizar con varios significados. El primero sirve para decir que algo existe en algún sitio. Por ejemplo, los zapatos están en el armario. Quiere decir que si abres el armario podrás encontrar los zapatos. Otro ejemplo. Esa idea está en su cabeza desde enero. Quiere decir que alguien ha tenido una idea y lleva pensando en esa idea desde el mes de enero. La idea está en su cabeza. La segunda palabra de la expresión es hecho. Esta palabra también debes conocerla. Hecho escrito con h es el participio del verbo hacer. Especifico esto para las personas que no leen la transcripción. En español también existe la palabra hecho sin h, que es del verbo echar. Cuando algo está hecho, quiere decir que está terminado, que está acabado, que ha sufrido alguna transformación o proceso y ha finalizado. Por ejemplo, la tarta está hecha. Quiere decir que hemos terminado de hacer la tarta. Hemos realizado todas las tareas necesarias para hacer la tarta. La última palabra de la expresión es polvo. Esta palabra puede tener varios significados en español. El más habitual se refiere a la capa fina de suciedad que se acumula en las cosas cuando no limpiamos. El polvo es muy fino y cualquier corriente pequeña de aire puede hacer que el polvo vuele. Polvo también se refiere a un elemento que se utiliza en maquillaje. Los polvos de maquillaje son una sustancia que se utiliza para intentar mejorar el aspecto de la piel de una persona. La palabra polvo también se utiliza en una expresión muy común en España, echar un polvo. Esta expresión significa mantener relaciones sexuales. Si alguien va a echar un polvo, es que va a mantener relaciones sexuales. Esta es una expresión muy informal y hay que tener cuidado al utilizarla, solo cuando creas que la situación permite que hables de manera muy informal. Explicadas las palabras, ¿qué significa estar hecho polvo? Significado de la expresión estar hecho polvo. La puede utilizarse con varios significados, aunque todos son parecidos. El primero y más común es para decir que estás muy cansado. Estás tan cansado que casi no puedes ni moverte. Te duele todo el cuerpo. Puedes utilizar esta expresión, por ejemplo, cuando terminas de hacer deporte, cuando estás enfermo y por ese motivo estás muy cansado, cuando has estado todo el día trabajando duro Hay muchas cosas que pueden hacer que estés hecho polvo. Cualquier actividad que te provoque cansancio. El cansancio también puede ser mental, no solo físico. Por ejemplo, hay personas que no tienen un trabajo duro físicamente, pero realizan un gran esfuerzo mental. Por ejemplo, un programador informático. Pasa muchas horas pensando cómo resolver los problemas a los que se enfrenta en el ordenador. Al cabo del día, esto puede hacer que esa persona esté muy cansada, aunque físicamente no haya realizado ninguna tarea dura. Otro significado, parecido pero diferente, es el siguiente. La expresión estar hecho polvo también se puede utilizar cuando una persona está en un estado emocional muy malo. Puede que haya sufrido una desgracia personal que haya perdido un familiar, que la persona tenga muchas preocupaciones o cualquier otra cosa que provoque que se sienta mal. Generalmente se dice la expresión cuando la persona que está sufriendo esta situación tiene un estado de ánimo muy bajo, no tiene ganas de hacer nada, está triste y deprimida. En este caso podemos decir que esa persona está hecha polvo pequeñas historias para memorizar la expresión ESTAR HECHO POLVO. Como en otras ocasiones, voy a contarte un par de pequeñas historias que te ayudarán a escuchar la expresión dentro de un contexto. De esta forma es más sencillo aprender su significado y hacemos que sea más sencillo memorizarla. Escucha atentamente. Hace un tiempo que tu casa necesita algunos arreglos. Como eres una persona bastante habilidosa, decides que harás tú mismo la obra. Arreglas el tejado, arreglas algunos desperfectos que había en las paredes, cambias el suelo de la cocina y también has puesto azulejos nuevos en el baño. Es mucho trabajo. Lo último que tienes que hacer es pintar la casa. Para poder pintar con tranquilidad Tienes que vaciar las habitaciones, sacarlo todo. Adornos, muebles y todas las cosas que hay. Un viernes terminas por fin de realizar todos los arreglos. Estás muy cansado. Habitualmente sales el sábado con unos amigos para dar un paseo en bicicleta. Os gusta hacer carreras por carreteras de montaña para hacer deporte y estar en forma. Pero este sábado no vas a poder, porque estás muy cansado. Llamas por teléfono a tus amigos y les dices, mañana no voy a ir, estoy hecho polvo porque he hecho obras en casa. Con esto quieres decir que necesitas descansar, que estás muy cansado, y por ese motivo prefieres quedarte en casa el sábado. Ahora te voy a contar otra pequeña historia para memorizar la expresión estar hecho polvo. Esta vez hablaré de cansancio emocional. Vamos allá. Estás paseando por el parque y te encuentras con Paula, una amiga. Habláis de varias cosas y en un momento determinado le preguntas por un amigo, Javi. Hace tiempo que no ves a Javi. La última noticia que tienes de él es que estaba estudiando para aprobar un examen de oposiciones. Javi tenía que aprobar este examen para poder conseguir un trabajo en una empresa pública. Te gustaría saber qué tal le va, así que preguntas a Paula por él. Oye, ¿y Javi? ¿Qué tal le va? ¿Hizo ya el examen? Tu amiga dice, sí, ya hizo el examen, pero está hecho polvo. ¿Había cinco plazas? y ha quedado el sexto. Con esto Paula te quiere decir que ha hecho el examen pero no ha podido conseguir el trabajo. Se ha quedado fuera por una sola persona. Como llevaba mucho tiempo estudiando, esto ha sido un golpe emocional muy fuerte para él. Llevaba años estudiando y no ha conseguido el trabajo. Está hecho polvo practicar la conjugación y la pronunciación con la expresión ESTAR HECHO POLVO Vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con la expresión ESTAR HECHO POLVO. Como has visto en las historias, esta expresión se suele utilizar en presente de indicativo, aunque a veces se puede utilizar con otros tiempos verbales. Por ejemplo, se utiliza en pasado cuando estás contando una situación que ocurrió anteriormente. También se puede utilizar en condicional o incluso en futuro. Vamos a comenzar. Repite después de mí intentando copiar la pronunciación y la entonación. No te preocupes por la conjugación. La aprenderás de forma automática cuando hagas varias veces este ejercicio. Recuerda que el participio cambia cuando se usa la expresión en femenino. Practicaremos las dos formas. ¡Vamos allá! Estoy hecho polvo. Estoy hecha polvo. Estás hecho polvo. Estás hecha polvo. Está hecho polvo, está hecha polvo, estamos hechos polvo, estamos hechas polvo, estáis hechos polvo. estáis hechas polvo están hechos polvo están hechas polvo y esto es todo por el momento esperamos que sea útil para ti y que con este episodio conozcas un poco mejor el idioma español si quieres ponerte en contacto con nosotros, recuerda que puedes hacerlo a través de diferentes medios, correo electrónico, Facebook, Google Plus o Twitter. Puedes hacer sugerencias, comentarios o contarnos cualquier cosa que quieras. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. ¿Recordad?